Bueno, Pali, te comento algo que va a comenzar a tratarse dentro de un ratito en el Consejo Deliberante y tiene que ver con un proyecto que ingresó en la última sesión del Consejo, que no se conoció demasiado, quedó medio, medio escondido ahí, pero el Ejecutivo Municipal pretende modificar la ordenanza que regula los taxis en la ciudad de Santa Rosa y este, envió un proyecto de ordenanza para modificar por lo menos tres artículos de esa ordenanza que tienen que ver básicamente con... Eh, las licencias y sobre todo las vacantes de las licencias de, de taxis que pretende el ejecutivo que se empieza a sortear para los choferes de, de mayor antigüedad en el trabajo en el en el lugar de, de, de, de trabajo básicamente eh, la otra la otra modificación tiene que ver con que va a haber un horario nocturno que va a costar más caro eh, un 12% más el horario nocturno entre las 10 de la noche y las seis de ...de la mañana es un pedido que había hecho la Cámara de Propietarios de Taxis... ...y también eh, el CIPETAX, que es el sindicato de, de peones de taxis... Eh, ...pretenden que ese horario nocturno eh, sea un poco más caro... ...o sea, en realidad eh, eso se traslade directamente al trabajador... Que, ...que está prestando ese servicio... ...y la otra modificación que también trae un poco de... de, de ...o va a traer un poco de polémica o de eh, discusiones dentro del Consejo Deliberante... tiene que ver con una actualización trimestral de la polinómica, que habitualmente se hace cada seis meses. Sí. Eh, la polinómica va a seguir, va a continuar eh, teniendo una actualización semestral, pero pretende el Ejecutivo que haya una, este, un adelanto de esa, de esa actualización trimestralmente. O sea que vamos a, va a haber una, una actualización en la tarifa en base a esa polinómica, Ahora cada tres meses, en lugar de ser cada seis meses, o sea dos veces al año, va a ser cuatro veces al año, pretende el, el Ejecutivo que se haga así, sobre todo pensando en las actualizaciones eh, muy rápidas que se están haciendo de los precios de los combustibles, de los repuestos, eh, de la mano de obra para arreglar un taxi y demás. Así que esas tres, eh, esas tres modificaciones Eh, presentó el Ejecutivo Municipal eh, y se va a empezar a tratar en comisiones. Recordemos también, Pali, que un proyecto de eh, cambio o de modificación de, de, la, de la ordenanza que regula a los remises trajo un problema en el Consejo Deliberante y hasta se rompió parte del, del, del bloque del oficialismo sí. cuando Paula Grotto quiso este, meter un proyecto... Eh, para modificar justamente la cuestión de las licencias. Claro. Así que veremos eh, cómo se comportan ahora eh, o cómo se comporta el Consejo mm -hmm. en el oficialismo y también en la oposición, aunque seguramente la oposición va a, a, este, a plantear sus dudas y su, su postura sí. y seguramente va a esperar a, a la sesión para eh, para votar. pero vamos a ver cómo se ve, qué, qué, qué presenta el, el oficialismo eh, como como condición para apoyar esto claro eh, parece es lógica de Pare parece. desde mi punto de vista parece lógico eh, la actualización de la polinómica cada tres meses en este contexto de tan alta inflación mes a mes Y es un um, pedido que habían hecho. Vos claro, de la... sí, te acordás a, sí. a Eduardo Forastiero, sí, sí. que Ernesto Forastiero, sí. que se quejaba mucho y justamente pretendía que eso sea un poco más, más cercano a la realidad. Claro, sí. Eh, también el horario nocturno también es un reclamo eh, de los dos sectores. Sí, si sí, ya es caro habitualmente sí. viajar de día, imagínate de noche. Claro, sí, sí. Van sí. a pulular mucho más los taxis truchos. Sí. Bueno. Eso es habitual. Sí, más vale. No. ¿Querés, ¿Querés un taxi en los barrios? Pedís un taxi trucha. Sí, entras a algún... Lamentablemente así. ¿entras no, a algún no, grupo, no entras vuelta algún grupo de compra-venta y te aparecen. Eh, y sí, si viajan dos o tres personas sí. se dividen el gasto y es un poco más barato. Sí.